maravilloso que es el improvisar, así como estamos aquí cantando un poco de mi tradición a ustedes, yo les canto sinceramente y sean muy bienvenidos a mi hogar, esto que canto es mi tradición porque cantando es lo que llevo a todos los que me pueden escuchar, así también a las personas que no me quieren escuchar, yo les deseo que tengan lo mejor de sus Transferida a mí es también para todos ustedes en mi cultura. El versado jarocho se llama improvisar y es lo que hablamos y lo que sentimos sin dudar. Todo lo que se nos ocurre, que nos plazca, puedo hablar de las mujeres tan maravillosas. También de los varones tan mundosos que podíamos pasar toda la noche platicando. Pero bueno, mejor me callo y les sigo cantando porque para esto nací mis pulmones sigan exhalando este aire que respiro seguiré cantando con Espero que a Ana y actriz les guste mi canción, porque han venido desde muy lejos, desde Polonia nuestro Señor. Dios sabe cuántos caminos han recorrido y cuántas personas han conocido, pero seguirán andando en este viaje Y espero que les vaya muy bien y sin pagar peaje, porque a esto se viene a disfrutar la vida y ellos lo han demostrado sin más cabida. Le han hecho honor al nombre de viajar por. Dios Santo sabría que yo me moriría en el primer intento y al primer salto Así que yo los admiro y los respeto mucho porque viajar por 47 países es una gran hazaña Dios, no puedo seguir hablando y de la emoción ya me estoy carcajeando Así que mejor sigo cantando, disfrutando y adorando mis sueños del viajero Y algún día esperando encontrarnos otra vez Mucho yo lo entiendo, ha de saber por qué, pero dice que si le invitamos más cervezas, hablar hasta por los todos. Seguirá hablando y hablando hasta que nos formamos todos. Pero bueno, quién sabe, habrá que probarlo. Porque a esto se viene a convivir sin dudar para todos. Seguiremos cantando, ya me estoy cansando porque la madre. gustado esta canción, esta melodía que sale directamente de la improvisación disculpen los gallos que hayan en esta cavidad, pero bueno, así me salió esta entonación, seguiremos cantando, muchas gracias por su atención, baja Buena improvisación Ay, mi sonrisa